¿Qué tal, cómo te va Walter y Josué? Te saludan acá Magdalena, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, eh, uno en las últimas horas como impactado y por otro lado este, es como la ratificación de lo que uno no quería de alguna manera ratificar, pero ya este, en todo esto me imagino deben pasar un montón de sensaciones. ¿Cómo estás viviendo esto que se destapó este fin de semana eh, con las escuchas y todo esto que se conoció a partir de ese viaje de privilegio que hubo al lado escondido, Magdalena? bueno eh con varias sensaciones no pero una de ellas es, es eh sentir que este es un escándalo más que, que que tiene como protagonista a al multimillonario inglés Joseph Lewis y y que estalla cada tanto y se hace noticia nacional y resulta que este sigue eh le siguen manteniendo un sistema de protección, de impunidad, que es realmente vergonzoso para un Estado de Derecho, ¿no? Recordemos a principio de, de este año, en el mes de febrero, cuando, eh, cuando manifestantes, ciudadanos, ciudadanas que querían ingresar por una servidumbre de paso, que además fue constituida por la provincia de Río Negro, por el sendero de montaña hacia el lado escondido y fueron interceptados por personas armadas, eh bueno, eso quedó en la nada, totalmente impune, a pesar de que hubo denuncia penal, hubo una persona que que corrió riesgo de su vida como el doctor Rachir, que hubo que okay. trasladarlo en el helicóptero, eh, años anteriores también en distintas eh marchas eh pidiendo por por el libre acceso a un bien que es de todos los argentinos y argentinas y también los periodistas sufrieron eh sufrieron ataques inclusive el rompieron sus, sus máquinas, este, bueno, todas sus cámaras. Eh, bueno, pareciera como que el Chelewis tiene una impunidad eh, garantizada y ahora vemos quiénes son los que <coughs> garantizan esa impunidad. En Río Negro, el gobierno de Río Negro está claro que garantiza esa impunidad eh, desde el momento en que saca al lago escondido del corredor turístico provincial y un lago que está a 20 kilómetros de la ruta... Eh, Permitieron que se construya un muro sobre el camino vecinal en plena pandemia. eso es otro escándalo. Y ahora estos jueces que eh, utilizan eh, la mansión de Joel Lewis, como la utilizó Macri en su momento, bueno, para seguramente eh, pergeñar algún tipo de negocio oscuro, eh, ilegal, eh, tal es así que, bueno, de esta... Eh, filtración de chat eh, Se ve como los propios jueces Muchos de ellos totalmente Antimapuches, como el juez Ercolini Por ejemplo, que tiene la causa Por terrorismo Perdón, la causa uh -huh. por Por el caso Rankewe eh, uh -huh. La tiene en sus manos el, caso, el juez Ercolini Donde denunciaron a los abogados del Estado Que, que, que Justamente determinaron No apelar Una sentencia judicial Y, y en este caso puntual nosotros hacemos ver una, una, una realidad que el juez Maíquez, Carlos Maíquez, es uno de los que estuvo paseando y, y este, en estas reuniones que no conocemos cuál ha sido el objetivo, pero imaginemos que es un objetivo que no, que no lo pueden este, manifestar. Eh, este juez Maíquez fue quien, eh, junto a dos jueces más, sobreselló al hijo de Lewis, en la compra fraudulenta, eh, en la compra por, este, de las de la tierras del lago escondido, en, justamente en fraude a la administración pública eh, de, y las leyes de nuestro país. Uh -huh. Esa es una causa que, que duró muchos años, que fue paralela a la otra causa que iniciamos nosotros por el libre acceso al lago escondido, y que fue iniciada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y que en el año 2021, en el mes de septiembre, el juez Maíquez firmó una sentencia sobreseyendo, aplicando el, el Instituto de la Prescripción al propio eh, José, eh, digamos, Charleston eh, el Lewis, hijo, el que hijo, es de... hijo de, de mm. Lewis, mm. que estaba implicado junto a funcionarios públicos rionegrinos de aquella época, del año 96, cuando se compró ese campo en plena área de frontera, con una triangulación Este, simulada, comprándolo en nombre de una empresa argentina que en definitiva se transformó en una empresa extranjera, pero con eso lograron la autorización de las autoridades nacionales para comprar un campo, o sea, un inglés comprando campo en áreas de frontera, eso está prohibido por la legislación argentina y sin embargo esa causa judicial tuvo muchas ideas y vueltas, pero eh, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Se mantuvo muy firme, apeló muchísimos años para mantener la causa viva y, bueno, eh, la última sentencia de la Cámara de Casación eh, le corresponde al juez Maíquez, ¿no? O sea, el juez Maíquez garantizó la impunidad de eh, la familia Lewis, que ¿sí? por eso es escandaloso que ahora eh, Lewis lo reciba en su, en su mansión a un juez que eh, justamente debe garantizar la imparcialidad y, y sobre todo eh, la independencia ¿no? en su criterio respecto de todos este, los hechos que, que se suceden, sobre todo cuando tienen alta trascendencia pública, como es Eh, un lago que está cerrado a los argentinos y argentinas desde hace más de 20 años. Odarda y a partir de saber esto, ¿no? que ese juez que en ese momento hace, eh, dice, bueno, eh, se ordena cerrar eh, la investigación, este, uno se entera que ahora es un juez que va y visita privilegiadamente eh, algo sobre lo que él debería haber eh, trabajado seriamente y no haber hecho esto. ¿Se puede volver atrás? Digamos, ¿Se puede pedir que se reabra todo? Porque está claro que ese juez que en ese momento cerró todo, eh, en este momento está demostrando que es amigo de quién era el dueño de la, de, de, o que supuestamente se presenta como dueño del lado escondido? Sí, sí. Eh, sí, hay muchas herramientas que se pueden usar y que ojalá la haya decisión para poder usarlas, inclusive durante el gobierno del propio Mauricio Macri hubo un procurador eh, que era el doctor Balvin, no sé uh -huh. si ustedes lo recordarán por la causa Correo que lo, lo, lo echó el mismo Macri de, de su... De su uh -huh de su gobierno, que le pidió al, fiscal, al, ministro Frigerio, al ex-ministro Frigerio que inicie la acción de lesividad. ¿Qué significa esto? Que cuando se prueba que hubo fraude a la administración pública, en este caso en, en la compra de un campo que rodea un lago, eh, se puede volver atrás esa operación fraudulenta y se puede recuperar para el Estado. Porque lo que Maíquez en definitiva hizo fue declarar la la absolución o el sobreseguimiento en este caso de de los imputados, empresarios y funcionarios públicos corruptos, mm. también te habla de un delito de corrupción tardía, pero lo que no está en discusión es el hecho en sí del fraude a la ley argentina al comprar esas tierras, claro. por lo tanto se puede iniciar esa acción de elusividad que pidió Balvina Frigerio y Frigerio le dijo que no, que era un dispendio judicial y que no se iba a hacer absolutamente nada. Bueno, esa misma acción de vestividad se puede utilizar para recuperar las tierras del de lago escondido. Eh, por supuesto tiene que ser una instrucción a nivel Poder Ejecutivo hacia uh -huh. el Procurador del Tesoro, que en este caso es Zanini. Uh -huh. También se puede pensar en la... La cadena nacional en, de que Cisbosque... A, eh, ¿Ayuda a pensar que esto va a avanzar de una vez por todas y que se acabe un poco la impunidad de la cadena nacional? En que ayer... y a mí me parece importantísimo esa cadena nacional porque le da una trascendencia institucional a este hecho de corrupción, porque en definitiva eh, eh, esa mansión construida arriba de un camino vecinal permitido por, por funcionarios corruptos de, de nuestra provincia, Río Negro, que han estado procesados hasta hace poco tiempo eh se ha convertido en un nido de corrupción porque al no poder ingresar los ciudadanos sí. libremente y poder gozar de un lago que es de todos eh, bueno ahí pasan cosas muy oscuras inclusive si se abre el camino de tacuifí que es lo que ordenó la justicia hace pocos pocos días eh se va a ver también la hidroeléctrica de George Lewis por eso la, la sí. negativa ingresar por allí Y creo que se van a terminar todo este tipo de, de, de, de reuniones donde bueno, se deciden cosas que evidentemente están en contra de los intereses de, de las mayorías de los argentinos. Por eso la, la, la contraprestación es garantizar eh, ese paraíso privado para que lo pueda gozar un millonario inglés y los argentinos quedemos todos afuera de las tranqueras, como hasta ahora, a pesar de tener una sentencia favorable. Lo más grave es que sea el, el gobierno de la provincia de Río Negro que tiene una vara para acusar y criminalizar al pueblo mapuche y eh, otra vara distinta para garantizar la impunidad de este magnate que a pesar de tener este, una orden judicial de apertura de los, de los accesos, hoy por hoy no se puede acceder por ninguna de las vías de acceso y el lago ha quedado totalmente privatizado. Eso es anticonstitucional bueno, y todo esto se va agregando, ¿no? La presencia de Maíquez, que fue quien sobreselló a su hijo, eh, el hecho de que inclusive la, un, un, un, una carita pro, eh, policial o dentro de la policía Río Negro se construyó con maquinaria de Lewis allí en la zona de, del Foyer, uh -huh. eh, del Manso eh cosas que no que realmente significan eh posibles eh, delitos como de cohecho, de dádivas, ¿cómo puede ser que un una entidad pública como un eh, edificio de la policía de Río Negro lo construya a Lewis? Eso no en qué cabeza cabe. ¿Por qué se le permite instalar cámaras de seguridad privada entre los árboles para ver, para espiar a ver quién se acerca al ingreso de un camino como es el camino eh, de Tacuifi? en plena Ruta 40, para espiar a ver quién se, se atreve a, a acercarse eh, sin que nadie le diga absolutamente nada, o, o construir una, su casa en, en medio de un camino vecinal. Eh, bueno, todos esos hechos de impunidad se tienen que terminar en esta Argentina que, que debe garantizar de una vez por todas eh, la igualdad para todos los argentinos y argentinas, eh, el derecho a la igualdad ante la ley, de terminar con esta, estos privilegios y por, este, cada vez somos más los que nos animamos a denunciarlos, eh, por suerte, no, no estamos solos, Esto, uh -huh. esta causa por lado escondido hay muchos luchadores que la vienen peleando desde hace muchísimos años, eh, tenemos eh, un archivo impresionante de, de, de, de, de, de personas que han me han luchado como Pocho Lenner, como Bachi Chironi, uh -huh. este, como Julio Acabalo y como eh, el doctor Pritula del Bolsón, todos los que hicieron aquella lucha por los años 90, 96, 97, recordemos que, en aquel momento, recordemos que en aquel momento se presentó un proyecto de ley para incluir dentro del área natural protegida Río Azul, Lago Escondido, el propio Lago Escondido, y entre la primera y segunda vuelta de la legislatura hubo una mano negra allí que determinó que cuando el legislador Bachichironi se ausentó de la legislatura aprobaron el proyecto pero sacando el lago escondido del área natural protegida mm. por pedido seguramente de, de Joel Lewis por lo tanto hoy por hoy tenemos un área natural protegida que se llama Río Sur Lago Escondido sin el lago Escondido o sea sin control estatal o sea todo eso ha ocurrido en la historia de este, nuestra provincia y, y queremos terminar de una vez por todas por eso a mí me pareció excelente que, y saludable que el propio presidente de la nación le haya dado la envergadura necesaria como para hablar de esto en cadena nacional hablar del lawfare hablar de lo que seguramente este, va a pasar hoy este, con, con la sentencia respecto de De la causa judicial este, contra Cristina la, contra la vicepresidenta de la nación y contra otros imputados y por otro lado ver cómo ese, se ha cocinado todo este tipo de de, de, de, de juicios injustos eh, seguramente con algún fin de proscripción de, de la vicepresidenta o con algún otro fin espurio dentro de una mansión que sigue este, amurallada a los intereses de los argentinos, ¿no? Odarda, gracias por estos minutos. Vamos a seguir con este tema, sin duda, porque la verdad que uno, a medida que pasan los minutos, se va enterando otras cosas, y además también en esta jornada tan especial a la espera de qué va a decir ahora eh, en todo este contexto también la sentencia de la mega causa vialidad. Abrazo grande, hasta luego. Bueno, un abrazo grande. Gracias a todos. Magdalena Odarda,